Si no te importa que tu municipio esté sucio, no es necesario que continúes escuchando este anuncio. Te damos tres segundos para que busques otra emisora. Ya vemos que sí te importa. Por eso queremos que el día 29 de mayo vengas a limpiar tu municipio. Federación de Municipios de Cataluña.